Sugar Man You're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Un referent De les coses imprevistes I fantàstiques que poden passar en aquesta vida Assemblea Informal Radio Tortuga 25 d'octubre 2015 Segunda parte Pregunta Què volia fer que ya, de la cual ya hemos cerrado pero... perdona pero esto es una asamblea informal pero es formal asamblea es vinculant, formal vinculante informal barra informal <ríe> informal vinculante se puede votar por correo chicos <ríe> se tendrá que votar por correo sí. <ríe> tenemos que votar todos bueno. eh, ¿por qué está en fe en eso? podemos declararlo así abiertamente sí. al aire Ya necesitaría que concreta concretáisme ese esa, esa pregunta. Sí, porque en parte No, porque estén en Fem Radio Tortuga, eh, no la asamblea. Ah. Porque estén en Radio Tortuga. Mm. Vale, vale, vale. Yo creo que en parte eh he comentado al inicio de ¿por qué? ¿Por qué Fem por qué Radio Tortuga? Yo creo que en parte lo he comentado, pero yo ve, uh, tomo tomo la palabra. Yo facha radio tortuga porque me agrada esa radio y porque cree que eh uh, trabajar la cuestión social desde esa radio es una herramienta muy buena mm. pero avante todos porque me agrada esa radio y me agrada me agrada charra <risa> Ho sí. has dit tu? Sí, sí, sí, sí. No, no, ho reconec. Aquí també en aquesta ràdio va haver una època que, que vam fer una feina intensa d'aprenentatge. En aquell curs que, bares... Sí. que molt va estar, Com bares va estar molt sí, bé. bé. Sí, no? Que a Mari vam acabar perquè mos faltava temps, perquè vam fer decisions pendents. Sí. Els hauríem de reprendre. Sí, sí, els hauríem de reprendre. Sí, de zero, sí. Hace cera. un momento vi el instructivo ahí en el cajón, el que nos dio Jordi, con las indicaciones para colgar los programas, y tuve un momento así como de mucha emoción. ¡Oh, qué, buen, sí. ¡Qué buenas épocas aquellas en las que aprendíamos a hacer estas cosas! Pues ahora va a ser mucho más fácil, a partir de ahora. ¡Oh, qué contento que estoy! Sí, porque yo... yo estoy un poco renegado con las nuevas tecnologías, y siempre <risa> es que... I deus, bé, per què feim això? Jo he donat la meva resposta. Um, perquè, com que teníem poques feines, <laughs> així passam el temps. Sí, no? per això. Bueno, imagino que estàs siendo irónico. Pues, bueno, a tu manera. No, és una ironia, però és una realitat també. És una manera de, de, de invertir de, de el temps. De dedicar-li el temps. En, claro, de dedicar tiempo, I tens molt de dir atenció. De posar-li atenció mm -hmm. a una... A un, a, un, a un projecte que que mos aporta el Manco Xerrer per jo, com no? com aporta. Mm, uh, no sé, un, un, un coneixement, un una so, socialitzar, un però qual és no sé es... per què t'agrada, no? Quizàs és es que ho di de manera més eh uh, més no sé, natural o més específica. No eh? no no és que no és més me no agradi, no? jo, jo me doné una conta no fa gaire que jo m'agrada fer això perquè, perquè és un espai on puc xerrar, per exemple. Ah. Tenc un micròfon jo echar. I quan jo echar, pues doncs voltren no a echar, o sigui, eh? com un respecte quan de abans, no mirell avants, no? que no és massa habitual per jo i allò m'agrada escoltar-te xerrar gràcies eh, eh, no, no, no te m'estic declarant sí que... no, no, per favor no, no vull que pensis una cosa dolenta però, però sí que... Sí. però ha que xerrar molt bé Clar, perquè el sí, Pere sembla és tímid mm -hmm. i quan pujo damunt d'un escenari o quan té un micro davant amb una ràdio que no... aquesta timidesa bé, és com si obrissis una altra porta i se t'endrinseixis una mica més a l'interior d'en Pere. On Pere es... Tinc aquesta sensació que davant del micro és més no que sigui més ell, però que perd una mica la, la vergonya, tinc... jo tinc aquesta sensació. Bueno, eh, no sé si... no sé com és. Momento psicològic. Un... Sí, no, davant del micro què me passa jo quan tenc el micròfon? Que, que... hi ha com aquella cosa de... bueno... Eh... Sí, sigui, he de dir algo, no? Aquella tensió que supos que els periodistes coneixen bé, no? Sí, sí, microfoni tense Tensió ben, i cara. emoció, és, no? Tot és barreja. És, bueno, és un exercici que bueno, per jo va bé perquè no estic molt obesat. Això és el que enganxa de ser ràdio, ser directe. El directe realment el que enganxa. Nosaltres que vam fer un programa que durant molts anys no va ser en directe, perquè havia de ser dissabtes i deiem, no estem no estàvem disposats a fer-ho. Realment vam perdre algo durant aquell temps. Vam, vam aprendre moltíssim I vam acabar sobretot... perdent el programa en si. Sí, per no fer-lo en directe, el programa sí. va morir, sí. Sí, sí. Però perquè ens bé? perquè era un programa molt complicat que ens demanava molt i dèiem, uf, si a més a més l'hem de fer dissabte a hora baixa és que no, no tindrem vida, no? Clar. I realment reconec que fent una cosa enllaunada vam aprendre molt a nivell tècnic, com a professionals, sí, vam millorar però vam perdre alguna cosa. Que és, que és el, Exacte, que és el directe, que és aquesta tensió, que és una cosa que les persones ho senten. Quan tu s'escolta un programa que està gravat, o són molt professionals o hi ha alguna cosa que et diu aquests tios, aquests tios ho han fet sense, sense l'atenció del directe i suposo que la Cristina que canta és una cosa, un playback o una actuació en directe, tu visc diferent però el públic també, no som tontos, no?, Hem es percep aquesta autenticitat, la realitat, el moment, l'energia, tot sí, això... Sí, hi ha una energia que se mueve i que se manifiesta, no? Que per que moltes zones, percibe. per molta tècnica sí, sí, que pel totalmente. mig, no? Totalmente, sí. sí, sí. do. Pere. per això pot ser la ràdio en directe és quan surts al carrer és quan realment ens agrada, perquè és que per molt que estiguis aquí fent un programa en directe no saps fins a quin punt t'escolten no? en canvi si estàs claro. allà al carrer i tens gent tens l'atenció del yeah. tens l'atenció del directe és I Pere, aquí i ara m'agrada fer la ràdio agrada fer la ràdio, sí. res més és per això estàs en radio Tortuga jo he dit un parell de coses més lo que segurament no m'he explicat gaire bé no, el que he dit és, és... Al final és es que t'agrada la ràdio. Sí, sí, sí, m'agrada ser ràdio, claro. M'agrada. Què passa, de més? Que és una eina per comunicar coses que, que val la pena comunicar. També se poden dir xorrades, no? que també ho feim, però entre les xorrades, de vegades, hi ha qualque cosa interessant. I, I això és el que m'agrada. Crec que això ja val la pena... Com la vida misma, no? Una sí. mescla de xorrades i coses importantes. Sí, sí. Aquell programa que feia en, en, en Carles que... Un pobre dia. Sí, el pobre diablo. I, clar, hi havia moltes xorrades però eh, era divertit. Eh? És un programa divertit. Va morir. Es dia, dia que va venir en, en pallasso a presentar el seu disc. Crec que va ser massa forta per, per en Carles. No, no, va, no, va, no ho has superar va superar. Perquè ve això. No per res, no sé, perquè... Se nota que nunca se ha escuchado a Pallasso. No, he, he, he escuchado ese programa. Bueno, tampoco estuvo tan mal. No, el programa va estar molt bé. Sí. Sí, és un programa fenomenal. Pantoral va ser això acaba va dir, he arribat al meu clímax, ja a partir d'aquí ja res pot ser millor, ho deixo... No? <laughs> es, com, sí, com a cineasta ser, que fa la pico de la seva vida... Digo, per, o que escriu, ja no pot fer més. Claro, per, per, per continuar dient el mateix... Jo no? crec sí. que la dupla que hacéis en Parola de Tortuga... Carlos y tú ah, era, sí, muy buena, ¿eh? era muy buena, ¿eh? muy buena. O sea, había un equilibrio ahí de, ¿no? Sí, sí, sí. Era ahí como de... do, ah. dos caras de una misma moneda, ¿no? Él por un lado y tú por otro, y había un equilibrio muy muy bueno. la manera de charrar, él es más pausado, en, sí, sí, en Carlos sí, sí. le posaba más más marcha, desde ¿no? No aguantarías 2 sí. horas del ritmo d'en Carlos potser, però era important aquesta, eh, anar, anar canviant no? els programes. La combinació. Sí, els programes necessiten això, no? necessiten, sí. són com, com una onada, no, no pots estar allò fent una hora de tertúlia amb persones que parlen d'aquesta manera, però tampoc pots anar com una moto. Claro, claro sobretot en actitud. Inconscientment, no? potser aquest equilibri Exacto. sí que el vau trobar. Mm. Mm. Porque erais com una espècie de abóticos telos, ¿no? ¿Conoceis los personajes? sí solo que no estaba escrito. Supos que aquel personaje estaba en escrito, que no. Claro, no, son Porque naturales natural, absolutamente. Yo. Porque yo creo que ambos tienen, ¿no? Una profundidad y una superficialidad también, por qué no decirlo. Pero ah, y una vanidad también, por qué bueno, no decirlo. pero esto ya hay más cosas si quieres sigo, pero estaba destacando y una frescura <risa> y una sensualidad. Seguimos. <risa> una soltura. <risa> Bé, jo crec que ja, ja ho hem dit abans, no?, un poc, perquè... Erotisme. Perquè fem... Erotisme de ràdio. Sí. Perquè som, o sea, som una i... mica idealistes, no?, i creiem en, en aquesta bogeria de eh? de, muntar, de muntar una ràdio, de canviar el món, sempre hem dir que el món no, no, no es canvia des del Parlament, ni es canvia... El món es canvia des de casa teva, des del barri, nosaltres hem intentat bueno, de canviar des d'una ràdio petita, que a puntura només escolten 30 persones, però bueno, si aquestes persones allò que diu els interessen no compten amb unes altres, això es va estenent i és com les zones de la ràdio i de mm -hmm. la de tortuga pot ser pot ser això, no? Ves a saber qui ha escoltat el programa i pot aturar qualcú a Sud-amèrica i li ha vingut les ganes de muntar una ràdio allà, aquesta és... Bé, no, no, aquesta és la, la grandesa escoltant Però... la SER, escoltant IBE3, escoltant Onda Cero, que no, no t'emociones d'aquesta sí. manera, no et colpeix perquè sí. el que és el seu, el contingut, el Clar. contingut de dels seus programes és tan habitual, és com obrir un diari. Sí, sí. Sempre, explica, sempre, sempre parlen de lo mateix. O potser a qualsevol li han vengut ganes d'aprendre de, de, de coses de meditació, no? <ríe> Tant de bo. Que explicaves no en aquell programa no o, o de llegir qualsevol llibre dels que llegien d'Eric Fromm. D'Eric Fromm, sí. Allò m'ha agradat, molt, Borja, a agradat o... molt Sol Deleuze. M'agradava molt. No he llegit ningú llibre però sí que m'agradava molt. Crec que era un programa a nivell pero sí, no sí. entiendo que tiene que ver lo de leer ningún libro de meditación no mayas y jika libras sí porque de ah, libros de meditación ah libros de meditación la idea de Sol de es que no hay no, no, Jessica, no, no hace meditación. falta leer libros claro, para meditar y para, y para inspirarte claro. no no pero por lo que diga espera ajá Sí, bueno. però potser resulta que escoltes Sol i dius hòstia, això m'interessa, i te'n vas a un centre de meditació que hi ha de barca i t'apuntes a un... per exemple. Si sí, això ha passat, jocs, i, i totes i les, les hores no? que l'hagi pogut posar Sol de Lés han la pena. Claro, Amb una claro. sola persona... Ja... I tant. I no sabrem, però... Mira, Sol de Lés sí. ha servit perquè ma mare escoltés un programa sobre meditació. <laughs> que bo. molt bèstia. Que bo. Sí, sí, sí. I li dic, és que igual no el seguia molt i tal, però és es que com me tranquil·liza escuchar tu programa i tal. Oh. La mamá li dic ah, això. Oh, oh. I quan va a conèixer a Cristina aquí qué a Palma, ara fa un gran. mes, me diu, estaves hablando tú, i me diu, esta, esta chica, esta chica, esta és es la, es la voz que fa <ríe> ah. en los cuentos de tu programa i tal. Ah. Ah. Ah. Això, això vol dir que escoltava el programa qué amb molta, molta, molta tensió. Que más bonita. No, amb no, molta tensió, perquè si no... Y le dije, pues díselo, y se... Y vale. Qué gran, ¿no? Qué sí. gran. Y también uno ha recordado que cuando Baren se hizo esta inauguración, todos los niños que viven aquí, que Baren sí. disfrutaba los micrófons. Oh. Sí, sí, sí, que aquí. se van pues, a hacer radio. Y sus sí, mares sí. <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí. Aquells, pues mira, una experiència de És verda, una xica però. llorava, eh? sí, sí. Sí. Per tot això Os i acordáis? més fem ràdio tortuga. me recorda aquesta nota. Llorava de molta. De veras ja seva filla que charrava per sa ràdio. me recorde que de Bé, ara ara no no no el tenia. Se me veia més de ràdio tortuga. <ríe> sí, sí. Que no, no, sí. es que, que estas cosas pequeñas... Sí, sí. ¿Y vos, Cristina? ¿Es las paritas a radio? A mí sí. me había venido el recuerdo de cuando Ángela, que por cierto, si no se escucha, le mandamos un saludo. Saludos, de la, sí. De la plataforma... De la plataforma de Afectados por las Hipotecas. Ángela, sí. eh, nos habías propuesto hacer un programa sobre erotismo. <risa> Así que las puertas de Radio Tortuga siguen abiertas para ti, ¿eh? Faltaría... Oh, mira, sí. bien. Bueno, si me permitís yo creo que empezaríamos a hablar sobre el futuro ya de Porque eh, en el principio de la radio lo voy a lanzar de la siguiente manera nos, nos planteamos que esto fuera una especie, como con Pera lo hablamos bastante esto de buque escuela ¿no? de, de conseguir que la radio se abriese a toda la sociedad Era uno de los nuestros grandes objetivos, ¿no? que la gente que no puede hacer radio venga aquí Nosotros le ayudamos a hacer radio y venga va, vamos a hacer radio Yo, personalmente, creo que esto no ha podido ser de momento y que podría ser ¿eh? en un futuro, pero quiero olvidar, personalmente, ¿eh? no, lo tenemos que hablar un poco todos, quiero olvidar este objetivo y quiero olvidar el objetivo de cambiar el mundo y quiero olvidar todo otro objetivo que no sea disfrutar de hacer radio con vosotros y ya está, aunque se quede en eso. Porque yo creo que eso a mí personalmente me ha matado un poco. el, de hecho, el es, las es que teníamos que hacer esto más grande, es que creamos la radio y está ahí, está ahí. Y eso es, para mí es una piedra, ha sido un lastre. Cabe muy pesada la mochila sí, esta. Sí, eso es. Mi y luego lo haces así, vamos a disfrutar de la radio y luego se queda como está o quién sabe. Pero olvidar por mi parte olvidar ese objetivo, o esos objetivos tan tan ambiciosos. Exigencia, Simplemente vamos a hacer, vamos a hacer radio, ya está, vamos a hacer radio, nada más. Eso es una la propuesta en general y la segunda que hago ya más concreta es eh que sonando aquí abajo y le dije al tío que va a comprarse un móvil. Un, ¿De, de un móvil ¿a dónde? Me preguntó la GIB y dije que yo no soy tonto, a media más. <risa> a ver está boicoteando al ah, momento en que Jordi esposa, son, en que Jordi esposa serios bueno, son eh... los peligros, ¿no? de poner música con el móvil, que te aparecen todos los audios de los whatsapps bueno punto 1 nada ambiciosos vamos a hacer radio, a disfrutar de ello hacerlo juntos, como decía Cristina punto 2 y más concreto, eh, me he olvidado ya habían dos puntos eh, es eh, hacerlo juntos, eh recuperar un poco esta idea que había en Radio 77, de vamos a hacer una tarde de programas. ¿no? Mm. En este caso eran programas separados, igual podemos hacerlo así, pero que sea todo que cuando lo hagamos lo hagamos juntos, ¿no? Eh. Uh -huh. Comara, pero una mica más currat. Sí, comara, pues pero una, más, una, más más más una mica más estructurat. O cada uno es preparar una parte y la conduexe, ¿no? y después a cada par y a una de técnica después una alterna un un vamos a hacer algo juntos eso no, no significa que vayamos dejemos de hacer programas cada uno ¿no? quizá lo que podemos hacer es juntarnos la tarde del sábado y hacer cada uno su programa eh, no lo sé pero y luego una, una tertulia general por ejemplo pero si lo empezamos si lo hacemos separados otra vez va a volver a pasar lo mismo yo creo o si lo hacemos separados o yo voy cuando puedo a la radio no sé qué se va a disolver otra vez no la actividad Entonces, si vamos a otro sitio, que esto lo vamos a hablar ahora, que esté más céntrico y más agradable y más acogedor y que nos hagamos nuestro, si lo tenemos que hacer cada uno nuestro programa, al menos que, se, que podamos reservar una ventanita de nuestra semana, igual que yo voy a jugar a fútbol los jueves de 9 a 10, pues yo voy a hacer radio los viernes de 10 a 11 de la noche, o voy a hacer radio los… Eh, pero bueno, si lo podemos hacer juntos es mucho mejor, esas son mis propuestas. Jo no me reivindico que el pobre Leo pugui ser, pugui ser testimoni i participar d'això. Molt bé, m'agradaria. Aquelles sessions de Radio 77 eren molt power, eh. Eren power, sí. sí, sí. I havia qualitat i intensitat. Aquí la qüestió en directe i sortien uns programes guais. Y había tensión y estrés también, hay que decirlo. Sí, ¿eh? sí. Pero, de pero del bueno, del bueno, sí, del radiofónico. Pero Pero sí. es lo que decía Mireya antes, ¿no? Que todo eso se percibía luego al escuchar los programas. Esa intensidad, ¿no? Esa ese dinamismo. Del directo, uh -huh. de sí. la vida de la radio, sí. Sí, sí. Buena propuesta, ¿eh, Jordi. Yo estoy pensando Gracias. Y ahora estoy estoy dándole vuelta a los, a los objetivos o al primer punto que, que planteaba jordi sobre olvidarnos de de lo que queríamos hacer con, con, con radio tortuga y es que uh, quizás una de las de las partes que, que no pudimos mejorar era el que ...todos los que estábamos haciendo radio... ...en ese momento... ...pudiésemos ser... ...parte técnica... Y ...quizás esto... ...fue lo que... ...impidió... ...la otra parte... ...el que pudiésemos venir... ...cuando pudiésemos... ...porque la idea era esta... ...la idea es que si... ...cada uno de los que hacía el programa... ...hacía... ...él mismo su parte técnica... ...pues tenía esa libertad... ...pero cuando dependés... ...de... ...de un técnico... ...creo que... ...lo más... ...ideal y racional es que hagamos el programa juntos creo que a lo mejor a mí se me viene por aquí quizás el no cumplimiento del objetivo, se me viene por allí en mi caso, en mi caso particular pero bueno, tú estás hablando de hacer tu propio programa, sí, ¿no? sí, pero con esto no, no quiero quitar el que hacer el, los programas juntos le da mucha más riqueza, no para nada creo que, creo que sería el ideal creo que sería el ideal, pero también eh, el que nosotros cinco y los otros cinco que no han estado hoy pudiésemos todos ser técnicos, manejar el, sí, este, el equipo este técnico. Sí, objetivo yo no lo abandonaría, eh. Sí. Abandonaría el objetivo de, de, de llegar ser, al mundo. Sí, de llegar al mundo. Esto ya si sí, tiene sí. que llegar llega y si no no. Pero es verdad claro. lo que dices tú y además hay que currárselo. Si sí, hablemos una nueva etapa, ahora hay que currárselo. Sí. que todos podamos estar aquí en la mesa, sí. mejor o peor, y con sí, sí, sí, sí, sí. el resultado sí, sí. que sea, pero que salga algo. Sí. Sí. Yo creo que no es tan complicado, pero hay un trabajo que hay que hacer. O sea, sí. claro Lo intentamos hacer en el verano de antes de empezar, pero no acabamos, comenzamos solo. Sí, pero son los tiempos que, que llevamos cada uno, y, mm. y eso teníamos que hacerlo calzar de alguna manera entre todos. Y esto es bastante difícil porque llevamos una estructura de vida que nos la complica. Sí. Y es lo que nosotros estamos un poco reticente, lo que estamos negado a seguir y por eso hacemos el radio tortuga, porque queremos llevar un ritmo natural de la naturaleza, otro tipo de ritmo que no es el que nos lleva, el que nos conduce este este sistema. Y quizás es lo que es más dificulta porque es casi ir contracorriente. Guau, sí. wow, Samir, me has emocionado Totalmente eh. de acuerdo Sí, sí, sí ¿no? también Y concretando un poco, ¿quiénes serían de, de esta asamblea los los capacitados para impartir las, las clases, no de este taller? Jordi, Pérez, Carles, eh, Alex Yo sé que todos tenemos... Claro, yo lo plantearía, bueno, más o menos, como ya lo planteamos como taller, pero uh -huh. todavía rompería otra barrera más y ya uh -huh. ni taller, ya es hacer, hacer entre todos. Ya, vale. ya hacer. Que haciendo vayamos entre aprendiendo. Eso. Evidentemente, Eso. igual, Pera, ¿No? Carles y yo somos los tres que tenemos conocemos sí. cómo es la mesa. Sentarnos poco, allí contigo, por ejemplo, mientras mientras o Samir hace su programa, yo me siento contigo y tú me explicas o me cuentas un poco las novedades. Te voy novedades. contando lo que estoy haciendo, ya. a saco, o sea, y, pasando un poco de lo que están diciendo ellos, y estoy por sí, aquí sí. contando, y te pones tú, y luego te pones tú contigo. Porque vale no sé, esto se, se, se hizo en la última etapa del Parábola sí. de tortuga cuando venía Justin, sí, que no lo hemos Justin contado. No sé, si Justin tiene que participar de la asamblea, ¿no? Pero en la Vierta. última etapa de Parábola de tortuga bastante sí, sí, estaba bastante implicado. Sí. Pues invitaremos. Sí, sí, por y... supuesto. O sería un buen momento para plantear la cuestión de sí. el cambio de local que nos avanzó Samir la semana pasada sí, sí, sí, sí. bueno, pues... de manera informal ahora lo, lo estamos haciendo de manera oficial ¿no? que, la, lo, en hagamos, la sí, que lo explique Samir que sí. quien hace la propuesta sí bueno la, en realidad la propuesta nace eh, porque era, era algo yo comentaba algo pero parece que no se terminó de, de, de entender la manera que lo explicaba no, no es que lo pide el colectivo sino que más bien lo proponía yo Sí. Yo tanto lo he propuesto al colectivo uh, de Radio Tortuga como lo he propuesto al colectivo de, de Cocharcha, que es este binomio Cocharcha uh, en Alpatín pero que el caso es que este local ahora está cerrado está cerrado porque hay una serie de, de cambios Después lo explicamos para alguien que no sepa de qué va sí. a... por ejemplo para los nuestros compañeros ¿no? que sí. lo van a escuchar por la radio sí, sí este local eh... o no, no sé <risa> se tienen que tragar dos horas de sí a lo mejor intentaré hacerlo... Les haré, espera, les hacemos un podcast solo de este trozo. De <risa> Comienza ya. No, <risa> sí, no. Lo, lo haré muy sencillo, pero no me pregunta Para alguien que... que, cuando, que me, en... cuando me pregunten es cuando yo me extiendo a, a la respuesta. No te preguntamos. Vale. Vale. Va, en, en dos minutos. En, en dos minutos, sí. Claro. Perfecto. Corre ahora. Pero para alguien que no sepa nada de sí. esto. Vale. Eh, el local de Nalpatins, que está en la calle Olmos ahora está cerrado porque hay cambios en el funcionamiento del local es uh, conocido como ecocharcha entonces este local tiene tiene pues tiene una cantidad de socios que hasta ahora hay muy poca participación entonces ahora se quiere abrir a partir del 6 de noviembre se quiere abrir con, con otro dándole un giro al, al local creando participación pero desde un grupo de trabajo que se llama Infocafeta, que es un pequeño bar uh, para mantener todo el día abierto, de 8 de la mañana de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Entonces, aquí en este espacio hay un, un, un una, una caseta, un espacio, un, un cuarto más o menos como este, quizás un poco más pequeño, que es donde a mí se me ocurrió que podía caber eh, la radio. Siendo sí, sí. Siendo la radio y eh, se me ocurrió esto porque la radio es un, una radio autogestionada y, y también la ecocharcha es un espacio autogestionado yo creo que había como una de alguna manera el iván iiván hacia un mismo objetivo los dos los dos proyectos y por eso yo lo expuse allá que les pareció interesante la, la propuesta y lo expuse también a ahora lo expongo aquí a, al grupo al colectivo de, de radio tortuga porque me parecía que era un una, una un, un proyecto en el que acabemos muy bien Se trata de trasladar Radio Tortuga a Anál Patín. En el caso que no podamos continuar aquí y también por la situación esta que siempre hemos dicho, o al menos yo también he dicho, que no que no termino de sentirme eh, en este espacio. A cambio de esto habría como un cambio de funcionamiento porque ahora no tenemos ninguna digamos atadura económica en local y en este caso sí porque nosotros haremos una aportación a al, al mensual. mensual mensual a las personas que nos están dando acogido cogir. Uh -huh. Sí. La aportación el sí, el colectivo, pero la aportación que que se daría no es una no es no es fija, no es uh, no, no hay una cuota específica. Es ...voluntaria también... Uh -huh. ...y es en función de las capacidades... ...y de la voluntad que tengamos nosotros... ...y puede ser un mes una cosa... ...otro mes otra... Es depende, de lo que, sí. libertad total. ...depende de las capacidades que tengamos... ...porque mmm, esto es autogestionado... ...pero lo autogestionamos nosotros mismos... ...para que exista la radio... Eh, ...nosotros mismos la pagamos... ...entonces... Uh -huh. ...es decir, ya se paga por la radio... Sí. ...que nosotros mismos lo estamos haciendo... ...entonces al ir a aquel espacio... pues también tendríamos que hacer una aportación pero la aportación sí. iría en función de las capacidades que tengamos en ese momento cada uno de los... de los, Sí, de, y, de con, los... y con libertad absoluta es de, de sí. cada miembro de Radio Tortuga de aportar o no aportar Es ¿no? correcto, sí, sí, sí, sí. Ya leo. <risa> Me parece una propuesta realmente interesante y digna de tenerla en cuenta y por mi parte, vamos allá Muy bien, yo doy el ok también, sí. Me parece que es una buena manera de revitalizar la radio. Bueno, Leo, ¿tú qué opinas? Bueno, creo que dice que sí, que está de acuerdo. Yo también. No te escuchaste. Ah, que yo también, yo también. Los que estamos aquí estamos de acuerdo. Me gustaría escuchar la opinión de los que no han venido. Claro y eh, también antes de tomar una decisión definitiva pero me parece que bueno, al menos para nosotros los que estamos aquí estamos de acuerdo sí. creo que hay varias ventajas y ¿no? nos quedaría todos más cerca de casa escétrico es céntrico sí. sí. el lugar después, es más adecuado y después para mí el, el lugar es un, es un proyecto social que es verdad que también tiene tres años. Porque justamente eh, Coincide en el este, tiempo Sí, este proyecto nació Después del, del 15M uh -huh. y, y tiene casi Son casi eh, gemelos los los dos los dos Las dos iniciativas Los dos proyectos Sí, sí Y si nos trasladamos allí Es como que creamos un vínculo entre ese proyecto Y nuestro proyecto Y esto es como una sinergia no sabemos qué sí, va a ocurrir con el sí, Nalpatins, sí, sí, sí, pero de alguna manera la, una instalarnos ahí es una manera también de dinamizar ese espacio, sí, de darle un valor al, a todo el, el colectivo de Nalpatins. Sí, sí. Entonces, de hecho, ahí con eh, asisten también otros colectivos, como un colectivo que se llama Agro Horizontal, que es un, sí. un, un grupo de, consu de, de consumo que tiene no sé cuántos años 13 años 12 12 años de, de existencia es un colectivo eh, pequeño pero pero constante desde su nacimiento pues yo creo que son de los pocos colectivos sociales que es una es una, es una pena pero son de los pocos colectivos sociales que se mantienen tantos años autogestionado sin recibir subvenciones sin recibir porque este es nada de los grandes problemas que que vive nuestra sociedad en el, en, para, para poder subsistir hemos sido dependiente de, de, de las subvenciones sí, sí, sí. Sí. y por ello han muerto muchísimas iniciativas interesantes han muerto que producto de que las subvenciones ya no podían eh, darle darle más cabida la autogestión es un es el, es el tema es el para tema. asociaciones como nosotros sí, sí. no somos una asociación, asociación para colectivos sí, o sí, personas sí. unidas sobre como todo nosotros sobre todo para no deberrle eh, la crítica a nadie sí, sobre todo esto sí, sobre, sí, sobre todo, todo un medio de comunicación no puede libertado. estar dependiendo de nada claro ni de nadie y pasa pasa Tristemente pasa con todas las cadenas televisivas y radiofónicas en, en, prácticamente en todos los países. no, no, no Conozco muy pocas que, que sean de verdad eh, neutras, como dice eh, el, el, el, no, el, la profesión de, de, de la difusión, que se pretende de que es informe. Sí, el gran problema de los medios de, de comunicación es que no hay ninguno... Prácticamente, todos los libres, pero ninguno de los comerciales que pueda sentirse libre ¿no? sí, sí. De, de hablar de cualquier cosa. y Yo tengo una pregunta, Samir. Si esto se diera, ¿cuándo sería el momento para dar el cambio? Pues no, no lo sé exactamente cuándo sería. El, el local de Nalpatín se abre las puertas el día 6 de, de noviembre. Quizás el día 6 uh, podríamos hacer un programa, a lo mejor un programa en directo allí y haciendo algo en conjunto con toda la gente de allí. Quizás eh, ya ese día estemos, podamos estar instalados. No sé cuál es la capacidad de ahora que tenemos. El local estará, estará, en principio estará, pero no sé cuánto. ...la disponibilidad y el tiempo que tengamos nosotros... ...para hacer el traslado y hasta... Yo lo veo posible, lo que pasa es que hay que decidirlo primero... ...si se decide ahora pronto... Pues ...este traslado se hace en dos días, en dos tardes quizás... Vale. De todas formas, si el resto de la asamblea tendría que manifestarse... Sí. ...y no es posible que se manifieste antes del día 6 a lo es que mejor... se tendrían que manifestar antes del 1 porque sí pero quizás a lo mejor podríamos hacer un programa no aunque... hay ningún problema se puede hacer con el estudio móvil que pasó y sí, por eso por eso mm. te digo podríamos hacer un programa aquel día porque estábamos diciendo ahora cristina de, de eh, salga sí o salga no eh, la propuesta que ahora hemos votado nosotros pero hasta el resto de la, de la asamblea quizás eh, <coughs> independiente de, de que lo que salga hacer un programa el día 6 que es el día de inauguración de la reapertura del de local okay. ¿Mm? a lo mejor hacer un show de radio una conjunción de programas ¿no? de radio tortuga sí o sí o si sí. se puede hacer eso o uno especial uh -huh. desde allí no uh -huh. sé. plantar los micros perfecto en eso estaríamos de acuerdo yo creo que sí así pues mira hace tiempo ya pues eso desde agosto del año pasado que no hacemos un programa y es como eh, celebrará el aniversario también exceptuando ¿no? y celebramos nuestro tercer aniversario exceptuando los programas que ha seguido haciendo Alex que el último año de existencia ha sido el único que ha hecho programas pues sí estaría bien esto ya no hace falta decirlo entre todos a los que estamos aquí lo, lo vamos a montar sí sí. Sí, sí. <ríe> sí y los que quieran venir que vengan eso está claro pero el traslado sí muy importante El traslado Saber si estamos todos de acuerdo en dar una nueva etapa. Yo creo que no tampoco que no tiene que haber mucho mucho problema con eso. Sí, no creo que haya nadie que se ponga. Bueno, pero mejor hay que preguntar, hay que saber y sobre todo, claro, me interesaba mucho saber la opinión de todos, a mí personalmente me interesa mucho, sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora, antes de, lo de el traslado para mí era muy importante, ha sido muy enriquecedor escucharos a vosotros hablar de esto, me parece que, que era muy importante hacerlo además uh -huh. bueno. y ya está Bueno, ¿Ahora? yo no, no quería irme sin decir una cosa que, que no dije antes, no sé por qué y es que Para mí, hacer radio, no sé si me gusta tanto el tema de hablar y de la locución y todo esto. Lo que sí me gusta es eh, que la Radio Tortuga para mí es una plataforma, un soporte donde eh, yo puedo mm, dar, y, dar y recibir contenidos que no obtengo en otros espacios, en otros medios de comunicación. Y, bueno, suena un poco pretencioso, ¿no? Lo que digo, quizás. Pero pero sí que en Radio Tortuga siento que se le ha dado voz a, a determinados ítems de cultura, de educación, del rock, de la música, de la isla, de, de los movimientos sociales, de no esta sensibilidad que caracteriza Radio Tortuga. Es lo que a mí me hace estar aquí. Ajá. Entonces, bueno, quería decirlo. Muy bien. Vale. Sí. Así que gracias, compañeros. ¿eh? A vosotros. Porque creo que esto puede, es posible porque sois como sois y no de otra manera. Mm. Está bien, lo hemos hecho. Lo que pasa es que ha si ta faltado también continuidad e intensidad. Claro, no, sí, sí. Porque no ha salido así. Exacto. Si, se, si luego decía. se da esa intensidad, esa continuidad, será genial. Será perfecto. Y si no, pues, eh, lo, lo iremos haciendo. Vale, con naturalidad sí. No se da vuelta el niño, ¿verdad? Todavía no, todavía no vale. No se va a caer, espero <risa> Es que tenemos espero. a Leo sobre una mesa <risa> Y su madre está Como toda una periodista así, haciendo... Grabándonos mientras el niño Está despeñando de la mesa Bueno, antes antes de dejaros eh, Yo he hecho algún par de propuestas un poco concretas, ¿queréis que lo hablemos otro día? no, no, ¿no? no ¿Esto? O, o, ¿O tenéis algunas ideas de a cómo ver. puede ser, ya más concretamente, una nueva etapa? Yo proponía de hacer los programas juntos, quizá una vez a la semana, una vez cada dos, una vez al mes, no lo sé. A mí me gusta una vez a la ¿Qué? semana, Jordi. lo que, lo que Puede pues, ser excesivo, como decías tú, no, no nos vamos a agobiar tampoco. Sí, ¿no? lo que pienso es que la persona que vaya a ser de técnico, si se tiene que comer cuatro programas, Estamos hablando como mínimo de cuatro horas. y No, pero es que, que mi idea es que no haya una persona de técnico. Quizás vale, al principio ahora, sí. Ahora, pero... ahora, ahora, ahora le estamos dando. Le estamos no, dando. no, no, no. Sí, sí. Va a ser que todos pasamos por todo. O sea, la idea de, es llegar claro. a eso. Ah, eh, ahí totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que se puede plantear, depende de... Habría que ver qué gente está dispuesta a, a, a continuar, a hacer cosas, a ten, dedicarle un poco de tiempo y quizá no sea tan ambicioso poner un día a la semana en el que a lo mejor no estaremos todos, pero habrá cuatro personas, por ejemplo, tres, cuatro personas. Sí. Unos días ponen, vienen unos, otros vienen otros, que se sí. puedan hacerse algunos programas. Exacto, esto iba a proponer yo. Un día yo a la comprometo. semana, un día a la semana que no se hagan todos los programas probablemente. Podemos hacer dos programas por vez, no sé, ¿qué sí, os parece? Sí, también. Parece también. Yo Entonces serían quincenales, ¿no? Yo me los comprometo programas. a estar un día por semana. Porque bueno. sí que estoy molt interessat en aprendre que i què dia seria el més adequat. Jo no diria que estaria todos. més disposada a un programa per la meva condició de persona al mateix am escriure entre varies persones, no? Un programa <coughs> com avui, però una mica més, Como, més seriós, radio, les estructures, no? exacte, vull dir. Fes pintura un cada tres setmanes o una cosa, claro, una si cosa en, així, no? Sí, Potser sí, sí. Potser fer és una proposta. Eh? Doncs una setmana un parell de programes, la següent un parell i la tercera setmana fer un programa conjunt i així la gent no es crema. La setmana següent sí. seria una manera de no fer un programa setmanal ni tampoc sí. quinzenal i bé, fer ràdio junts un pic més, potser és com, uf, un mes, falta molt. Quinze dies, quina obligació, però tres setmanes pareix com un temps que no és ni molt ni poc. No? I plantejar-nos això, un, un parell d'hores i cadaadascú té, té una secció, fem una estructura o pintura cada, cada vegada aquest programa la, la persona que s'ha encarrega d'estructura és una persona diferent. No? un dia el condueix en Samir, l'altre dia el condueix en Pere, l'altre dia la Cristina, l'altre dia en Jordi. Sí, bueno, m'ha acut també que podem fer bé molt bé el que dius ¿no? per afegir el que dius és... Es... Eh, fer els nostres programes dins d'aquest programa, no? però en companyia de tothom, que és una idea que jo tenia des del principi. O sigui, jo faré sol de l'est dins d'aquest programa, amb altres. Doncs pues comptaré quatre textos que he duït i tal, o es podem llegir així en directe, posar les músiques, el que sigui, i mos comentau lo que vos suggereixen aquests textos, per exemple, o talls de veu. Eh, en Samir fueron un poco desconocidos desconocidas para el mundo, ¿no? Igual nos dura algo o tal que estoy una estona, ¿no? una <ríe> hora exacta. Y lo escribíamos. <ríe> entre todos. Eh no lo sé, un poco oh, de la casa este. interesante, ¿eh? Es una idea. O es Pero, ¿tú es ¿tú una país? idea o si no o sea, algo totalmente nuevo, yo que sé. Todo pero me tú bien. farías eso cada semana pues... o farías eso no, cada tres, tres semanas? Sí. O que los programas, como si quieses que... A mí un pic al, mes, eh? si guessis, el, o, un pic al mes no me parece mal a la radio obre el programa a tothom, de manera una mica simbólica, sí, ¿no? Si un programa colectivo una vez al mes yo lo, lo encuentro bien, pero también reunirnos una vez por semana, lo que vos decía es como, como era hacer el partido y eh, sí. pues es ya tenemos ese día tenemos ese día y no yo no pago no voy a pagar los tres euros de, del campo <risa> tengo el espacio y, y lo ocupo una vez por semana porque para sea un partido pagas ¿no? sí. 3 o 5 euros cinco euros, 5 euros. 5 euros. <risa> bueno podemos bajar a un programa semanal lo mínimo que el, lo no, que hay un mínimo y que hay allí que hay un máximo un la semana que viene conseguimos tener otro programa. ¿Te referís a un programa semanal pero haciendo a un programa por vez? Venimos un día a la semana y cada día se hace un programa, Correcto. mínimo uno o dos. Es decir claro, que es que mínimo, un cierto. día se un bueno, uno más, y el siguiente día sea otro. Ya, pero digo para poner un Para comenzar de alguna sí, unos base, objetivos realistas, ¿no? Sí. Uno, pongamos porque, uno. Claro, porque yo por y ejemplo luego, estar toda una tarde yo ahora no puedo. Porque hacer porque... dos programas, Samir es optimista, dice una hora por programa, no es una hora de preparación sí, y una sí, hora de sí, programa sí, sí. y media hora posterior sí, porque sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ya todos sabemos cómo va esto <risa> sí, sí. aunque ya que un nos pro... ponemos pues se puede claro sí, sí, los... no pero yo me refería a una hora de programa pero teniendo en cuenta esa otra parte la parte técnica por esto que que lo digo es... venimos pongamos un ejemplo los viernes que no sé si es un buen día o no pero los viernes y estamos aquí tres horas y en esas tres horas sí. se cocina un programa para mí lo siento pero seguramente serán los jueves bueno, por esto lo digo martes, un sábado pero... un domingo a la tarde yo qué sí. sé Eh, sí, me va bien, me va bien. Ah, proponemos un día. Aspiremos, ¿Ahora? aspiremos a Yo propondría los domingos por la tarde. Pero no sé. Busquemos el directo, que esto es algo que El directo. Sí, el directo, el directo. Eh, Hagamos sí. busquemos. Eh, sí, sí. Porque esto nos da una perspectiva diferente de los programas. es posible Mira, directo? haría directo, desde luego si sí, ¿Sí? hemos hecho vale, varios. Como vale. sí. un portátil, ¿no? desde, Uy, no. posible. Desde Spot, por ejemplo, hicimos en directo. Vale. El de Rayo, el emitimos en directo. Vale. No sé si lo escuchó alguien, pero Salud. Sí, está la posibilidad técnica está ahí, si hay un buen internet, más o menos bueno, sí, hay internet. Sí, sí, sí, sí. Lo que dice es directo, pero eso yo propongo dos directos. El que estemos todos juntos, una vez al mes, dos directos al mes, digo, Ajá. y uno en la calle. Currarnos un directo sí, sí, al mes sí. en la calle. Esto es... ¡Hola! Entonces serían dos directos. <risa> Entre todos. Uno sería el de la bodega de porreras. Vale. Apuesta fuerte, ¿eh? Esto, sí. Jordi, sí, sí, muy sí, bien, me gusta. Sí, sí. Dos directos al mes. No, el de la bodega me parece fantástico. Que por cierto cuéntanos ah. qué es esto de la bodega que, como dice Jordi como quien no sabe de qué va este, esta historia ¿Qué ahora, historia como, como que no conoce, como que nadie sabe nada y vos ahora propones hacer un programa Yo bodega. propongo hacer un programa de radio tipo tertulia en una bodega. Vale, cuéntanos, y, cuéntanos, cuéntanos dónde queda la bodega y cómo es la bodega. La porque bodega puede ser la bodega de Porreras. ¿Sí? La, una bodega la, en Porreras. Características sí. de la bodega, por características, favor. Características, pues... ¿La eh, conoces, esta bodega, aquí? La conozco, sí. Vale, vale. Podríamos uh, hacerlo en un espacio, digamos, el selle típico antiguo, que, que, que típico de Mallorca. Pues Perdóname, ignorancia. ¿qué, ¿Qué es el selle? El selle es una bodega. Ah, una bodega és un celler. A, a català, català, un celler és un espai on es és... feia vi. Com que tenim aquest espai, pues jo el que propos és traslladar-nos un dia en aquest espai que hi hagi qualsevol festa, o si no hi ha festa pues, la cream i l'organitzem o sea, i convidem els bodeguers, els demanem a la seva col·laboració, eh, fem una cata en directe, una cata de vi. Ah. Uh -huh. uh, una carta de vi es más interesante a la que a esa tele. Vamos, sense ducha. Sí, pa que tant me tenies ni a, radio, ni a, tele, a testar, es tele si en com pou tant pot tastar's bé, no? Però per a esa Bueno, pero más... se puede describir, ¿no? La sí. sensación. Esa descricció claro sí. es es claro. vale. Yo si si es la bodega que sospecho que es. Puedo puedo hacer una descripción de esa bodega, ver, ya que tú has sido un poco parco es una bodega que tiene no sé cuántos siglos de antigüedad y va a arriesgar seis siglos pero como no quiero obtener aquí un correctivo en el aire este no, no lo aseguro pero creo que no sé entre 300 y 500 puede ser siglos no, no ah, siglos milenios bueno pues nada es una bodega que está mm, soterrada no está subterránea sí. Eh, tiene unos toneles muy antiguos, gigantescos, de estos de las pelis. De estos de la serie esta de de la televisión española. ¿Cómo se llama? Cuéntame. No, hay una serie de vinos. Ah, sí. Yo, yo conocía... Gran la... Reserva. Ah, vale. Sí. Pero, Cupiado, ¿cómo soy? ¿Sí? Y eso, y eso claro, que yo no miro tele. No, no. Es <ríe> Bueno, pues es una bodega muy antigua. No sé exactamente qué, qué antigüedad tiene. Tiene unas barricas... Que nos llevan a, a épocas antiguas Y tiene esa, esa oscuridad y esa humedad Y esa, es esa temperatura muy particular de las bodegas Y una pregunta, ¿hay y, internet ahí? No. Y hemos visto una um, un concierto hace muy poco tiempo allí mm. Y un recital de poesía Entonces claro, ahí se nos ocurrió un poco internet. si no hay internet. No, ahí, si no hay pero internet, lo podemos grabar. Lo no sé podemos grabar. Se graba. O, o sea, hay cobertura de móviles tampoco, ¿no? En una... es que es una eh, sí, provarem, si, si es sóterrada. Hay bueno, soluciones jo para todos. Se saca se un cable largo intentar. hacia afuera se saca un cable largo hacia fuera y con un ordenador desde fuera se emite. Ya está. Yo estaba pensando que aquest saller que sí que el coneixem és un lloc super sugerent y m'ha recordat en els sí. contes d'Alec Garlandou i estava pensant, una no, aventura en aquest programa i tal, li podríem ficar un parell de moments una mica més terrorifics, enigmàtics, un poquito rotllo cuarto milenio, i que no, d'una un, cosa tan senzilla com una cata de vins, en podem fer un programa que tingui una mica, que enganxi, a les persones que els vins ni els hi van ni els hi venen, i que és un lloc super, super suggerent per fer ràdio. Que... Sí, sí. Sí, ¿eh? Carlos Garrido, de hecho, le sacaría mucho provecho Yo en creo que, lugar, que sí, ¿eh? sí <risa> Y nosotros invitamos. también invitamos a Garrido Sí, ¿lo podríamos convidar? Pues... ¿Es uno, ha sido uno de mis invitados en, en, en Desconocidos, Carlos Garrido ¿Ah, ¿Sí? sí? Sí, Pero, Pero ¿Carlos no, Garrido cree que, no, cree que tú parlas de, de, de Espacio en blanco No No, del periodista No, me suena no, a mí No, no es estás una... hablando de... No perdí, es ah, no es era. el mismo Perdón, estamos hablando de Garrido Que es un señor que toca la guitarra Que es periodista Que es su mujer en Mariana Forteza Bueno, su mujer yo no la conozco Que toca la guitarra Que escribe en el Dereo Mallorca Ah, muy bien Tú parlabas de una otra Carlos No, yo hablo de ese Carlos Lo estuve en no En Radio no no Mallorca Ah, en Radio Ona, Nono. ONA Mayor. Radio ONA. Ma Ona. Ona. Es que Yo estaba olvida. pensando en, no, no. en Radio Tortuga no, no, y eh. digo, ¿aquí no ha estado Carlos Garrido? No, no. En, en mi programa ah, Desconocido, pero en allí. la primera etapa de, vale, vale, de, vale. de ONA. De, de, Perdón. A ver, ONA. Vamos Ona. a aclarar esta Ona, cuestión. Eh, Samir, tu hija? tú Mallorca? has tenido sí, sí. un programa que llamado... ¿Desconocidos por el Mundo en una Mallorca? Bueno, no tenía un programa. Tenía un espacio. Tenía una sección. Ah, una sección. ok. Con Ferran, ¿No? correcto. No lo había entendido. Era Ajá. una sección de media hora, no me Ajá. recuerdo cuánto era, o tres cuartos. Pero... Y lo has tenido allí a Carlos Garrido de 20 invitados. Veinte minutos, media hora. Sí, sí era, era, sí, me, sí. Por, me recuerdo que ponía cuatro o cinco canciones. Muy bien. Sí, sí. Media okay. hora sería. Sí, ¿sabes? media hora creo que era. Porque él tenía era? dos horas. Sí, él tenía dos bueno. horas diarias. Todo salió de la bodega esta tan misteriosa donde podríamos hacer un, un, que un que programa sería. del estilo de Miguel Blanco, ¿no? o, o podrían, bueno, o Blanco, ¿no? dicho que programa, creo que y cabría y cabría y, un algunas... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. cabría un punto de misterio porque sí. la, la, es que el spaíi mateix nos nos sugerirá. Sí. sí. Pues A mí está. me provoca un poco de alergia, lo tengo que decir, pero bueno. Por humedad. Estas son Por prosaíqueses. ¿Por los qué? prosaiqueces es, es un, es un ideologismo sí. ¿Eh? es que es una ma de manía flaonámica ma tú sabes lo que es algo prosaico algo ordinario ¿Sí? ¿no? bueno pues los argentinos <risa> tenemos esto de inventarnos un poco las palabras está bien bueno, creo que llegamos ya si no tenéis ninguna propuesta concreta para una futura nueva etapa ¿Más? Me yo lo dejaría Más propuestas. Más la de nada, ¿no? <ríe> <Sí>. Bueno. <ríe> como dice la Cristina, no, está tirando... Está o... cañero Jordi, ¿eh? <ríe> Bueno, yo, no sé yo en energía, desde eh. este lugar quiero hacer un llamamiento a los ausentes, porque imagino que ellos sí tienen bastantes propuestas, o sí. por lo menos una cada uno, no lo sabemos. Pero bueno, como sabemos que sois creativos, también esperamos vuestras propuestas. Muy bien. Vamos allá. Cerramos la asamblea. Cerremos. Queda cerrada. No hay ningún tema más que tratar. Ruegos y preguntas. Sí, bueno, con la hora que tenemos, creo que... No hay ruegos y preguntas. <risa> sí. Bueno, siendo las 22.26, yo creo que ya podemos dar por finalizada. Y tan, y tan. Pues muchas no sé gracias por todos por haber estado aquí. Muchas gracias, Leo, por portarte tan bien. Sí, y un gran beso, Leo. Y nos vemos pronto en la nueva etapa de Radio Tortuga. Ahí estamos. Oh. Wow. Pensó en colores pa' olvidar los dolores Pensó en caricias pa' no la traición Abrió las paredes a masazos violentos Con el último aliento de resignación Y así se marchó yéndose para el cielo Un vasto horizonte que no tiene suelo Jugó el descenso, parado culetas Rodó la ruleta y perdió la ilusión alguna corazonada que terminó siendo un viaje a la nada en la lozananza de la esperanza la ruta más popular y así nace el asesino que no sabe a quién lastimar termina consigo mismo alguien tiene que matar cuando te mete un tiro se le nubla la visión de tanto pasar solo siente rebelión. Y aunque ya lo dice el dicho, la calavera no chilla. Papi que se está enojando porque la muerte no es risa. Ay, la calavera gritó, la calavera gritó. Coca, Coca, y cada vez está más roca. Huele, huele, más le duele no creer en otra cosa. Cuando ya no es más de noche, cierra fuerte la ventana. No quiere escuchar noticias del frío de la mañana. Por eso sale armado con su corazón Es dura la cora el corazón y aunque ya lo dice el dicho la calavera lo no chilla papi que se está anojando porque la puerta no cartiza la calavera gritó la calavera gritó la calavera gritó la calavera gritó la calavera gritó la calavera Era que to chegaré chegar al sol mostrame otra ruta